entonces cre, creemos y pensamos eh, con Noe, con Mati este, que, que era importante tenerlo nuevamente a Hugo así que a, acá estamos ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día Matías ver y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? Mati, ahora Fabián, ¿cómo andan? Buen día Bien, ya estás en corriente, ¿no? Estoy camino a Corrientes, acabo de pasar de Goya eh, así que quedan tres horitas más o menos para llegar a... Ah, bueno, bueno, bueno, bueno Bueno, eh, bueno ¿cómo estuvo la reunión de ayer? Bien, bien, la verdad que que es muy buena. Son, la verdad, las, las dos reuniones que tuvimos fueron muy positivas. Eh, los dirigentes encuentran en, en esta nueva iniciativa del de, de ADC eh, datos que les sirven para, para entender un poco en qué situación se encuentran, más allá de lo competitivo. Claro, no, no. Lo competitivo es otra cosa que, que por ahí no tiene nada que ver con el mejoramiento de la... De la infraestructura, ¿no? Ayer yo quería que nos, que nos vuelvas a, a, a repasar o a decir las cifras de cómo viste vos eh, eh, en general la infraestructura del Torneo Nacional de Ascenso, cuáles son los clubes que, que están capacitados hoy... Hoy termina el campeonato, hay, hay dos ascensos, o hay un ascenso, lo que sea, y que vos digas, bueno, hay tanto porcentaje que están en condiciones de subir, tanto que hay que mejorar, eh, tantos otros equipos que, que definitivamente no, no pueden hacer nada con el estadio que tienen, eh, porque se nos justo se nos cortaba y quedó quedó muy desprolija esa parte. Sí, sí, así fue. Bueno, eh, la realidad es que si, si hablamos del 100% de los, los estadios del TNA, hay hoy un 25% que está en condiciones de, de poder afrontar la competencia de la A con el estadio que hoy tiene más allá que siempre se puede hacer mejoras y, y seguir creciendo ¿no? sí, claro. eh, después tenemos dos franjas más una, una, una que sería un intermedio en la cual se encuentra el, el 35% más o menos de los clubes y después tenemos bueno la, la que hablábamos que, que fue la que más nos preocupó Eh, que es otro 35-40%, eh, que son los creo, que, que de alguna manera se encuentran un poco más complicados a nivel de infraestructura. Le, la infraestructura de todas formas comprende eh, todo lo que tiene que ver con, con el espacio donde habita el público, donde habita la prensa, donde, claro. donde está toda la gente que, que va al espectáculo. Eh, pueden cumplir quizás con, con la situación de juego, con la cancha, con algunas cuestiones de de los bancos y demás, pero la verdad que a veces para el público es muy muy engorroso y muy complicado poder estar ahí y, y, y estar viendo un espectáculo. Entonces creo que es ahí donde se está haciendo poco y donde nosotros detectamos los problemas más serios. Y en ese porcentaje, hubo eh, eh, y aquí había quedado la charla ayer, después de repasar muchos temas... En la última franja, que tal vez es la que ustedes titulaban con el arquitecto Luna como alarmante, y esto mismo se lo presentaban a la mesa ejecutiva de la Asociación de Clubes, ¿cuáles son los problemas más redundantes? La, las problemáticas que deben resolver los clubes a corto plazo. Bueno, la realidad es que, que el estudio minucioso de, de cómo lo van a resolver y qué deben resolver todavía eh, es el siguiente paso de este plan estratégico, es la tercera etapa que es realizar el, el plan de mejoras particularizado para cada uno de los estadios, porque sin duda todos forman parte del ADC pero tienen problemas particulares, o sea que eso van a hacer que mejoren eh, a, a nivel ADC de, en general, pero hay que empezar a estudiar uno por uno si puedo decir cuáles son los mayores problemas que encontramos, creo que es a nivel eh, tribunas a nivel ingresos a nivel baños baños solo que es baños públicos tanto de hombres como de mujeres la falta de baños para discapacitados eh, los palcos de prensa honestamente también es un punto un punto flojo que, que, que ya creo es momento de que lo pongamos en, en condiciones eh, creo que son los puntos más flojos después hay cuestiones que no se ven como puede ser los vestuarios de los jugadores algunos vestuarios no tienen duchas no tienen eh, retretes no cuentan con revestimientos y, y Y es donde creo que esta comisión está haciendo mucho foco, diciendo, eh, si invierte mucho en los equipos, si invierte mucho en la competencia, pero nos estamos olvidando de lo que nos pertenece al, fin y al cabo, que es nuestro estadio, nuestro claro. club. Eh, nos vamos del TNA a la Liga Nacional A, cosa que también nos interesa ni mucho porque eh, hemos, hemos pasado situaciones... No, no este año, no. Este, hace muchos años que vienen pasando las mismas situaciones eh, Tema fundamental para una competencia que se juega en un estadio cerrado Que es indoor y que se juega con altas temperaturas ¿Cómo está o cómo crees vos que se pueda dar la situación de a corto plazo No a largo plazo, a corto plazo eh, el, el tema del aire acondicionado para los estadios, por ejemplo Bien Eh, a ver, ese es otro tema importantísimo la climatización térmica en, en los estadios. Eh, hay que estudiar muy bien dónde, dónde estamos pensando en colocar aire, porque por ejemplo, eh, 15 de Santiago del Estero hoy cuenta con con este con, con ese confort porque la situación geográfica amerita que lo tenga. Sí, no Comodoro, por ejemplo. <risas> Exactamente. Entonces creo que hoy no no es prioritario todavía colocar un aire acondicionado general para un estadio cuando no tiene la cantidad de baños y los baños en condiciones que usa el público estamos de acuerdo que el orden de prioridades y está muy bien lo que marcás vos porque me parece que es primordial eso el tema de los baños es, es algo fundamental este es, eh, es lógica pura Pero, por ejemplo, digo, un estadio como el Cincuentenario en Formosa, ¿no? Por eso me imagino que deben haber hecho un cuadro de exigencia diferente con, con Raúl, con Luna. Eh, y digo, por ejemplo, en, en Formosa, que el acceso es bueno, las butacas son cómodas, los baños son de primer nivel y que se juega en un lugar con 40 grados, me parece que lo del aire acondicionado es prácticamente indispensable, ¿no? Es así como lo marca eh, Sabíamos, o sea, eh, es poder detectar en cada uno de los estadios, cuál es la necesidad y qué va a faltar. Si ya tiene los baños, tiene la infraestructura, cuenta con buenos accesos, con buenas salidas, eh, tiene la iluminación correcta, bueno, eh, lo que está faltando quizás de ese estadio, es aclimatar térmicamente. Eh, y no así en otros, quizás le falta todo lo demás, y el último paso sería ver cómo consigue aclimatar térmicamente. Entonces, eh, eso es lo que nos lleva a esta tercera etapa de la que ayer hablábamos, de poder... Eh, particularizar en cada uno de ellos cuáles son las necesidades y no solo las necesidades, sino las prioridades y en, en, en los estadios de liga hubo han hecho el mismo relevamiento que en el del TNA y han encontrado de acuerdo a la necesidad de optimización, de acuerdo a la región geográfica y a las necesidades de cada cancha, naturalmente muchas de ellas más evolucionadas en cuanto a su infraestructura que las del Torneo Nacional de Ascenso, digo, la consulta vendría a ser, ¿ese, ese mismo lineamiento que hicieron con los del TNA, encontrando franjas a los efectos de ir potenciando la comunidad y trabajando en la infraestructura, en, en los estadios de la Liga Nacional, ¿también lo, lo hicieron y ya lo presentaron a la mesa ejecutiva? Sí, sí, exactamente. Eh, está hecho el mismo relevamiento que se hizo para la Liga, que fue el primero, es el mismo que se hizo para el TNA la diferencia a nivel reglamento era las capacidades que tenían los estadios con lo cual eh, seguimos adelante con el mismo relevamiento porque si el TNA puede conseguir un ascenso para la Liga A entonces eh, el lineamiento tenía que ser exactamente el mismo de la misma forma se consigue hacer de nuevo las categorías de estadios dentro de, de, de la Liga A entonces también arrojó un resultado eso con la diferencia de que la franja intermedia es mucho más amplia que en el TNA. La franja alarmante del TNA, eh, prácticamente en la liga, es la menor. Vendría a ser así la, la ecuación. Sí, si lo puedo poner en un porcentaje, quizá un 20% de los estadios de la A tiene un, eh, es, nos preocupa de alguna forma. Pero creemos que con ciertas intervenciones muy, muy particulares podemos llegar a, rápidamente a esa franja intermedia. Y ya no, no tener tres situaciones distintas, sino dos. Y ustedes como Comisión de Infraestructura, ¿también se, se involucran en, en, en, en la generación de recursos o en al menos las cuestiones presupuestarias que tienen que ver con las modificaciones puntual para cada uno de los equipos o sugieren qué es lo que hay que hacer, fijan el compromiso desde el punto de vista reglamentario, como bien lo decía vos, porque todo esto tiene que ver con los reglamentos vigentes y después el, el club va a ser el encargado de, de, de gestionar las mejoras? Sí, mira, ese tema se habló mucho en estas reuniones y calculo que la semana que viene va a pasar lo mismo que es cómo, cómo se determina qué, qué monto tiene que invertir cada uno de los, de los clubes para, para, para, para todo lo que es infraestructura nosotros desde la comisión lo que tenemos que hacer sin duda es poder darle un estimativo de qué, qué queremos hacer, cómo queremos avanzar dónde queremos que, que pongan lo que destinen a nivel de infraestructura eh, eh, darles por lo menos un presupuesto estimativo donde ellos puedan decir, bueno, yo puedo llegar a ese dinero o aunque sea una parte ahora, una parte más adelante, pero no se lo vamos a manejar nosotros, nosotros lo que necesitamos ver es la obra concretada la obra hecha claro. Entonces vamos vamos a poner tiempo, vamos a poner plazos vamos a supervisar, vamos a asesorar eh, Matías, porque nosotros estamos más que nada para eso, claro, claro. para asesorarlos y, y, y en todo este, este proceso de de crecimiento a nivel estadio nosotros estar junto a ellos Hugo este capaz que no es un tema que te compete a vos pero por ahí lo hablaron ya con los dirigentes eh, hay hay plazos para esto o sea eh, a ver en los estadios que detectaron vamos a poner el mismo ejemplo en el estadio de Formosa que está todo correcto hay un tiempo un plazo para el aire acondicionado y en aquellos estadios que detectaron que se necesita uh -huh. Eh, mejorar los pupites de, de prensa en primer lugar o a aquellos estadios que se necesita mejorar eh, el baño eh, tanto de damas o, y el de caballeros eh, ¿hay un tiempo? ¿hay un plazo? Le, eh, ¿ya lo hablaron esto? Bueno, el, el plan de se incluye no solamente la mejora sino el tiempo en el que lo tienen que cumplir eh, entonces eso es lo que se, se va a establecer en, esta, en este próximo mes que tenemos para terminar de elaborar todos los, los planes Eh, verlo por radio ahí. difusión.